106, llegamos por gentileza de Carpintería San José de Bequione, hermanos. Fin, espacio publicitario. Esta es la 106. Siempre una canción. Y vamos a tomar contacto con la información policial a esta hora de la mañana. Vamos a tomar contacto con Darío Almendros, quien nos va a. Comisario Inspector, ¿no? Si mal no recuerdo. Va a contarnos cuáles son las novedades de las últimas horas. Buen día, comisario. ¿Cómo le va? Buen día, Carlos. Lo, lo dije bien, ¿no? Comisario Inspector. Sí, Carlos. Muchísimas gracias por, por corregirme. Bueno, eh, por este, recordármelo. Bueno, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas? Sí, en el día de ayer se inicia una investigación en virtud de que eh, en la madrugada había sido sustraído... Al menos eh, dos bolsas con prendas de la firma Kevington, eh, situada en la calle Mitre de este medio. Allí aproximadamente entre las 2 y las 3 de la madrugada habrían ingresado autores a través de una claraboya. Digo el horario porque a esa hora se habría constituido personal de, de la alarma que tiene el local. Ajá. Y los propietarios cuando llegan al mismo se encuentran con, con esta novedad. El hecho se habría producido en la parte trasera del, del comercio, lo cual no habría sido percatado al momento de la activación de la alarma. Claro. Eh, eh, la causa ha sido caratulado robo, interviene el doctor Alberto Sarramón. Esa sería la novedad de, de las últimas horas, Carlos. Muchísimas gracias por el contacto. Eh. Gracias a usted. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con la palabra del comisario inspector Darío.